más esperado la carmen de los sábados en el momento que lo esperan las abuelas y sus Gracias. nietas y lo esperan también gente que no tiene nietos los viditos de Juan y de Pian claro, <risa> tiene nombre porque él tiene nombre, cuando yo presento un libro no tengo un puto nombre para mi segmento, así que Juan y de Pian ¿qué estamos escuchando? suena como un elfo como una cosa así es celestial. una elfa, sí, estamos este, escuchando a Aurora Agnes eh, en a Noruega la noruega la, la rusita este que no es, uno, piba, ¿no? es una piba 22 añosta uh, perteneciente a una generación que se llama generación z o, o sabe por qué Sí, es una buena generación que, te, que está muy vinculada no solamente a la tecnología sino a los sintetizadores dentro de la música de hecho eh, lo que ella ella ella está ella toca en, en vivo es un sintetizador tiene 22 años nació en, en el 1996 Eh Noruega, viste que casi todos los países nórdicos eh, eh, no cantan mucho en su en su idioma. Eh. Es verdad, no, no tenés son... muchas bandas que digas, bueno, este canta en, en noruego. Sí, buscan el inglés para poder abarcar inglés... un mercado más amplio. Bueno, esto es lo que hizo Aurora este, eh, entrando en Spotify. Y hace en el 2015 empezó, largó como si fuera un un ep un, un disco de creo que cuatro, cuatro canciones cinco canciones y anduvo muy pero muy bien eh, lo, lo que estamos escuchando son son live sessions en eh, eh, los vídeos en los últimos videos que hemos hecho mm -hmm. tanto este como el anterior que estuve yo eh, de lp de, de laura pergolizzi Ni hablemos de eso. este son todos live session Qué significa live session son vídeos filmados eh, en una grabación en vivo. ¿Está de moda, no? Están de moda porque porque son baratos. Pri primero son baratos eh segundo también eh, muestran otra otra cara de, de, del artista y más de estos artistas que son este son en el caso de Aurora es una mezcla del indie y la música electrónica. Y otra cosa, otro rato. <coughs> Nosotros todavía somos una generación que se sentaba o sea, costaba escuchar un cassette, un disco, claro. o, o la radio, la música. Eh, la gente más jovencita eh, es mucho más visual. Mucho es más raro visual. que escuchen música sin ver el video. Sí. A no ser que lo pongan ahí. En y el... también más buscadores dentro sí. de, de, de, de, de lugares como Spotify. Sí, porque YouTube. el disco ya... Se ha perdido como concepto prácticamente Bueno, esta, esta chica eh, Larga este disco En, en Spotify le, le va muy bien Y empieza a hacer eh, Ya a tener otra otra Permanencia dentro de lo que es El circuito musical, la llaman para hacer publicidades Hace un cover de Oasis Donde también le va muy bien Eh, y, y, y empieza a ya hacer un disco que se llama Running with the Wolf o Corriendo con los Lobos que eh, ya ya es un disco y ya le, le empieza a ir eh, mucho mejor dentro de lo que es la, la visualización de, lo, de, de, de su música a mí lo que me gusta del video que vamos a ver ahora no solamente es ella ella que es muy muy personal al cantar me parece que, que, que también es una gran actriz cuando canta Sí. Eh, es muy no sé nada menos de más no como muy parca no no no ¿Nada? no no el video, no? Si, si, si, si lo ves este está bailando todo ah. el tiempo haciendo caracterizando lo que va cantando porque además eh, la canción eh, eh, se llama eh, la belleza del amor olvidado eh, eh, the beauty of forgotten love que, que, ...que un poco este, cuenta lo, lo bueno que es olvidarse de alguien... ...y, y cuenta lo, lo bello o lo hermoso que, que, que hay en ese olvido. A, me interesó sí. mucho esa... No, te decía esa... porque tiene, viste, a veces la ves en vivo y, y, y ella canta... ...y parece que no se mueve nada, es muy gélida, sí. pero... Este video ah, no, claro. este video no. Y si, y si nosotros escuchamos los discos de estudio de ella... Tienen muchos más sintetizadores, tiene muchas más máquinas, es muchos más efectos en, en, en los instrumentos, en la voz. Esto es básico, lo que vamos a escuchar ahora es una guitarra, un cajón peruano, ella y una corista. Eh, te hago una consulta. Eh, escuchás una canción, dos canciones y, y es novedoso, es muy minimalista, está bueno. Ahora, ¿te aguantás de escuchar un disco entero? En este estilo me, tan tan nor, tan he, así. He escuchado canciones este distintas. A mí me gustó mucho. Tiene reminiscencias que nosotros ya hemos ya hemos escuchado como recién sí, antes de, de, de empezar Enya, a hablar de Enya, de, bueno, algo de Björk. Eh, de Cranberries eh, me parece que ella eh, hay una hay una felicidad y cuando canta que no tiene ninguna de las otras y me parece que esa frescura la hace distinta tanto de los estribillos como eh, en, en las estrofas y los estribillos lo, lo que tienen es que viene cuando vos empezamos la canción medio que decía oh, esto es medio medio bajón empieza medio bajón sí. pero después hay una melodía que es la melodía de ella que lo va subiendo lo va subiendo y lo termina siendo bailable mm. empieza ah, be, eh, muy muy nórdico casi celta por momentos no si sí. no es, decíamos biennia eso que te duerme que parece un mantra y después así cambia un poquito y le ganan ímpetu Pero por eso te preguntaba si un disco sí. se sostiene. Este seguro no lo pasó Pergolini. Pero este seguro lo Bertolini. Quiero pasó... Bertolini. Esto seguro que lo pasaron los sábado de enseñar que cabalgamos, que son viste de Lindi. Eh, fan, eh, creo que no lo pasaron. Yo no creo que no lo ha pasado nadie, esto lo, lo puedo decir. Otras veces no digo que no lo pasó nadie porque sé que lo han pasado. Eh, esto es para para, Fanny, para, para, para, para, para Bertolini. Ar, armaste un frente con Bertolini. La semana pasada armaste un, el anterior un frente con Maclegan. ¿Por si Porque no... le robaste la cortina. No, pero yo expliqué que era nah. la cortina, ella capaz que no le explicó, falta, puso el que, tema Falta que abras un frente con Álvarez Chaparro la mañana los sábados. Me lo como crudo no, no ver, me, me, me, me lo <ríe> Está... como crudo no. da porque, porque cocinado es rancio bueno Así que yo te voy a decir una cosa Escuchemos esta canción Dale, eh, Los vitos de Juan de Piar ¿Aurora? Sí. ¿Cómo se llama el tema? Forget the love Can you tell if I'm cold If I'm out of day dreams If I lose what is love Will a new love awaken me? I am touched by wonder when I'm blind in the dark, but you draw me how emotion stands when they aren't inside of me I forget how the sun feels when she is around me And my dreams become sweeter when something